yo citaría al gran Eduardo Galeano él tenía una definición magistral que encaja perfectamente en quienes son los que están gobernando él decía a estos sectores son los prosenetas de las desdichas de la mayoría y eso es Mauricio Macri y su gobierno el Vidal y toda esta gente son los prosenetas de la desdichas de la mayoría nadie mejor que Eduardo Galeano para definirlo Obviamente, como un defecto de mi trabajo, yo voy a hablar de algunas cosas que nosotros, y por eso la razón de este encuentro, tenemos que empezar a modificar. En la era de la Cuarta Revolución Industrial, de la Revolución Digital, nosotros no podemos dejar de dar importancia a lo que significa la comunicación y la difusión. Y más, yo creo que es un desafío para las democracias, ¿Cómo se comunica y cómo se informa? Nadie de los que están aquí adentro, hombres y mujeres del movimiento sindical argentino, tienen duda de lo que hace este gobierno con respecto a la comunicación. Desinforma, oculta y miente. Y para eso tiene a favor el monopolio de la comunicación. Los grandes medios de comunicación que ya no son medios de comunicación son empresas de intereses económicos y financieros. Por eso no es casual lo que decía mi compañero Paco Manrique de la serie esta televisiva. Hubieran pasado la Leona, en todo caso, que hablaba muy bien de lo que era una delegada de base, pero ellos prefirieron hablar de un sinvergüenza, como ellos creen que somos todos nosotros y nosotras. Yo no. quiero decirles que tenemos que empezar a cambiar algunas cosas. Lo que somos, lo que hacemos, lo que generamos. Y a eso me quiero referir. Lo he dicho muchas veces, pero claro, cuando uno va a un medio de comunicación te dan unos pocos minutos y después ellos repiquetean todos los días. Por ejemplo, hemos visto en la última semana, lo cito como ejemplo, como perdieron la vida, una perdió la vida, la otra señora no. A una señora le amputaron una pierna equivocadamente y la otra señora falleció por una operación simple, sencilla de vesícula. Y saben qué era lo primero que preguntaban los periodistas? ¿De qué obras sociales? Por oh, casualidad ninguna de estas dos mujeres ...estaban en una obra social. No preguntaban si era de una prepara. No preguntaban si era la salud pública. No, de qué obra social es. Pero qué extraño. No dijeron nada del hecho más relevante que ha tenido la historia argentina en salud. Una obra social nuestra, de compañeros nuestros, por primera vez se paraba 12 a meses... 44 profesionales, 9 horas de operación, la obra social de los pasteleros generaron ese hecho. Nadie dijo nada. No salió en capa de Clarín, de Nación, de ningún diario, ninguno de estos medios televisivos, ninguno de esos 50, 60 periodistas que todos los días no descalifican, dijo nada. Y eso sucedió en una obra social. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Por eso es importante que nosotros a partir de este encuentro empecemos a pensar de otra manera quiénes somos, los que somos y los generamos. Además de ser los que generamos la riqueza del país, porque cada vez que paramos nos refriegan en nuestras caras cuántos miles de millones se perdieron. Bueno, esos somos nosotros. Ahí nos reconocen la riqueza que generamos, no en otro momento. Y yo quiero decirlo aquí, entre compañeros y compañeras, para que valoricemos lo que es la organización sindical. Por ahí decía el compañero yaski de la desindicalización de los países hermanos. La tasa de sindicalización media en la América morena no supera el 8%. En la Argentina ronda alrededor del 40%. Tenemos de las tasas más sindicales en el más, más alta en el mundo. Somos un sindicalismo que es reconocido mundialmente. Pero no solamente porque nosotros abordamos el conflicto. La discusión de condiciones laborales, la discusión salarial, o sea, nuestras paritarias. No, no solamente por eso. Porque además el sindicalismo argentino gestiona, administra y da respuesta todos los días. Desde Tierra del Fuego a La Quiaca, todos los días... Hay un edificio, un local, una casita que abre su puerta y allí están nuestras compañeras, nuestros compañeros, dándole respuesta a ese afiliado que viene.